Buen día, s、si、í s i l o Un cariño para toda o la audiencia. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, queriendo conocer un poquito,、eh, ¿cómo se da esta acreditación? Contanos、eh, primero sobre, sobre tu trabajo, sobre,、eh, bueno, de cómo llegan a querer hacer esta cobertura.、Eh, me enteraba por ahí que、eh, sos parte de、eh, Contacto Deportivo, ¿verdad? Así es. Antes que nada, agradecerles por el contacto y el interés a t o d a s la radio d Hermanas de Farcos, que me han conectado, los primeros, b u e n ustedes, así que hago la referencia para atendernos, comentarles que nosotros venimos trabajando desde el 2016, en mi caso, con contacto deportivo. He cubierto ya los finales del,、eh, de la Liga Nacional de Fútbol de Amputados, Liga Sudamericana, donde Argentina le ganó a Francia l a finales, e a s t e l o Funes. Ahí hice el contacto con Daniel Galeano, que es el responsable conductor. Y poco a poco fuimos descubriendo este ancho mundo del deporte adaptado que para mí era desconocido. Luego se me cruzó por la mente en la época de pandemia poder hacer la cobertura remota, virtual,、eh, de Tokio 2021, acompañando al deporte adaptado. Y ahora surgió desde finales del año pasado, cuando el Mundial entraba en la etapa de d e f i n i c i ó n ver que quizás Chile no era tan lejano para poder estar ahí. Acompañando a los atletas, poco a poco fuimos i n t e r i o r i z a n d o n o s Primero tuvimos que p a s a r el filtro del COPAR, que es la organización del Comité Paralímpico Argentino, donde en octubre ya nos han asegurado el lugar, después de haber p a s a d o dos filtros más, que son los de Chile, el lugar organizador, y Panamá, que es el que brinda la señal al mundo que va a estar brindando, en este caso, por la televisión pública o deporte, de las imágenes. A modo de resumen y cobertura para que se vean en el país, n o son 212 atletas de la República Argentina, muchos intes rosarinos. Ya hemos estado cubiertos, hemos recibido el permiso de viaje por parte, para realizar el trabajo por parte del de Ministerio de Defensa de Chile y demás. Pero ahora lo que se nos complica es el tema de hotelería y poder vivir esos d 10 días llanos, que es muy distinto a lo que. Estamos acostumbrados a, a vivir aquí. ¿no? Claro, o sea, está, lo que está garantizado es la acreditación como periodista para poder、eh, cubrir de primera mano todo lo que suceda.、Eh, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es costear los, los, cost, los, los gastos, ¿verdad? De, de, contame, de pasaje y estadía, ¿es? Así es, así es. Con el tema de pasaje s estamos avanzando con diversas p u e r t a s que tenemos de contacto. Eh, a nivel、eh, político, que nos puedan brindar alguna ayuda, necesitamos también que se puedan estar ahí comiendo porque los precios son muy onerosos.、Mm、Hemos he intentado hacerlo c o n nuestra cuenta, pero es muy complejo. Para eso hay varias rimas para d i s o c i a i ó n En este caso, Ángel Di María、eh, se enteró de nuestra historia por un a f e g a d o de la radio y en su momento brindó una calceta. A d i s p o s i c i ó n de, de la cual ya nos quedan prácticamente números, es la que se usó en aquel partido frente a Polonia, la, la Violeta, que todavía tiene las dos estrellas, porque como yo siempre digo, la tercera estaba en c o n f e s i ó n y después diversas risas más que se van abriendo, pero todavía no hemos llegado a tener este, un número amplio como el que se necesita. Bien. Eh, Iván, ¿sos,、eh, lo, lo ibas mencionando, uno de los primeros periodistas con discapacidad motriz、eh, en cubrir este evento? Al menos que yo sepa hasta el día de hoy, calculo que sí, no tengo registro de algún otro colega con algún tipo de discapacidad que esté realizando estas coberturas. Si no tengo, que me, que me disculpe, ¿no? Si, si hay algún otro que esté escuchando por ahí. Este, pido pido disculpas por la digresión, pero no, no tengo informado. s Creo que sería el único, sí, hasta el momento. Bien, y para aire libre que hagan la cobertura, a sí, con digo de esta magnitud,、eh, también debe ser sumamente、eh, importante. Exactamente, como medio comunitario, ya venimos trabajando con FARCO、uh -huh. en la etapa esta de los Juegos Paralímpicos, es a d o de t o k i o Hemos hecho algunos aportes para el informativo. Con el Mundial de Catar,、uh -huh. donde hasta el lugar más recóndito del país nos han escuchado, y ahora hemos r e g o l a d o la apuesta a través de, esto, de Santiago de Chile. Son、eh, casi 10 días de cobertura, con más de 7000 atletas de todo el mundo, 212 dos serán nuestros, y acompañando más que nada a los rosarinos, ¿no? uh -huh. que van a estar ahí pidiendo por una m e d a z a por nombrarse Brian Impericieri, Janina Martínez, Giovanna Los Ubis, en ciclismo. Eh, también Nadia b o i a n o que es、eh, tuvo de baja visión,、eh, muchos deportes adaptados e inclusivos que van buscando su clasificación. a París 2024, ya b r á a n y l p e r i a l i s t a asegurado, Janina la tendrá que revalidar también Nadia, así que se vienen 10 días de intensa actividad.、Mm, bien. Eh, y bueno, y me ibas contando que va a ser en el mes de, de noviembre.、Eh, cuéntame cómo la gente que está ahí del otro lado puede, puede colaborar para que, bueno, para que puedas、eh, ser parte allí en Santiago 2023. Tenemos abierto un、eh, mercado pago. Estas bicicletas virtuales nos dan la posibilidad de que、eh, de todas partes del país se puedan、uh -huh. sumar a poder hacer、eh, una donación. Ya es un valor simbólico. Eh, de, mil, de mil pesos, lo que estaríamos necesitando, o lo que puedan s u m a r ¿no? sabemos que la situación económica es muy compleja en el día a día. El área es gaje.roce.copiar.mp. gaje.roce.copiar.mp. Bien, ahí de esta, de esta forma pueden, pueden colaborar, digamos.、Eh, contame, ¿cómo va esa colecta? Digo, como decía, s ya casi están ahí los pasajes.、Eh, ¿Lo ves posible? ¿Está complicado、eh, llegar al, al 17? Me imagino que tenés que estar uno o dos días previos. Sí, sí, porque tenemos que hacerle el retiro, la acreditación directamente en tierra a la t a e s a n d i n a Por eso estamos planificando salir el 16 de noviembre、uh -huh. para tratar de llegar antes de lo que sería la ceremonia inaugural a reunirnos con la acreditación, porque realmente es un terreno desconocido para mí poder vivenciarlo en el lugar de los hechos. n o、uh -huh. La situación está avanzada, pero por momentos se traba también, no, no te voy a mentir.、Uh -huh. Así que. Más que nunca necesitamos la ayuda de todos. Los、mm -hmm. que se puedan sumar con un granito de arena, lo más mínimo que sea,、eh, las risas que estamos haciendo por esa actuación de Di María, también San Lorenzo de Almagro, a través de Khalil Elías y Sandra a Tencio, una artesana de Rosario, nos han d a d o parte de sus premios para poder r i s a r l o s Así que los invitamos a que con una donación ahí en esa visibilidad virtual se puedan sumar para hacer realidad y cristalizar nuestro sueño. s s Iván, adelantame un poquito sobre cómo piensan hacer la, la cobertura para que quienes están escuchando y quieran enterarse de, de los juegos también lo hagan a través de, de un medio comunitario y lo puedan hacer a través de, de aire libre. Principalmente con el informativo u n f a r c o tenemos planificado poder cubrir el país, sería con las dos salidas、sí. diarias del informativo a nivel nacional y aire libre, empezando、eh, con contacto deportivo y a lo largo de la programación, nueve. Eh, programas diarios porque tenían nueve días de competencia contando la ceremonia y el cierre. n o Incluso no tenemos noción si、eh, podemos ocupar algún espacio en la grilla en el fin de semana. Así que eso se está tratando de cerrar con las autoridades y la gerencia de la radio. Y se viene el momento de, de doblar la apuesta, donde. Trataremos de tener todas las voces de los atletas argentinos, p o r s sobre todo.、Uh, buenísimo. Ahí entonces hecha la invitación para quien quiera colaborar. Iván, te mando un abrazo grande y bueno, agradezco que nos, nos hayas dado estos minutitos y que, nuevamente felicitarte, sí. sí. Felicitar también al programa, a la radio y que bueno, que vas a estar representando ahí también、eh, en los Juegos en Santiago 2023 a, a los medios comunitarios, nada más y nada menos. Te toca esa tarea. Gracias, Cecilia, por el contacto. Y un honor poder tener este rol en noviembre. Y queremos cumplir las expectativas que están p u e s t a s sobre mí. Un abrazo para todos. Un abrazo.